que estaba demasiado politizada el manejo del de AFSCA y que indudablemente los directores respondían a un sector político concreto. Aún así, no se decía en claro que el directorio estaba integrado por siete miembros, de los cuales solo dos elegía personalmente el Poder Ejecutivo, porque los otros cinco, tres eran elegidos directamente. ...por el Congreso, de acuerdo a la mayoría y minoría... ...y había dos que si bien lo nombraba el Poder Ejecutivo... ...tenían que ser la propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual... ...que era un consejo que estaba integrado por un representante por provincia... ...más la Capital Federal, más las, los medios, digamos, con fines de lucro... ...los medios sin fines de lucro, las universidades... ...los pueblos originarios, los sindicatos... Y era un ámbito plural desde el cual luego se proponía dos miembros. Todo eso se eliminó con el criterio de que era muy político. Pero fíjese cómo lo componen ahora a este ENACOM. Este ENACOM te ha compuesto el directorio. Antes era un directorio de 7 Ahora es un directorio de ocho. Cuatro lo elige directamente el, el Poder Ejecutivo. O sea, antes elegía dos, ahora elige 4 Y de los que quedan tres te lo elige el Congreso por la primera, segunda y tercera minoría, lo cual al, al gobierno actual le da cuatro que elige directamente el presidente más uno de la primera o segunda minoría que elijan las cámaras, ¿no es cierto? La clave es que todos sus miembros, incluso lo nombrados por el Congreso, pueden ser removidos por Macri en forma directa y sin dar causa.